Si está de paso por Talca o se encuentra cerca del terminal, el chilinguito es su mejor opción para comer bien y a precios convenientes. Calidad y economía juntas. Promoción escolar: completo más bebida, 990 pesos. Lomito italiano más bebida, 1690 pesos. Ofertas realmente al alcance de todos: haz más bebida, 1940 pesos. Completo más papas fritas, 1690 pesos. El chilinguito, 13 oriente fresco. Frente al terminal. No se confunda, es el local rojo con amarillo. El local del mejor sabor.